Pedilo en tu librería o a www.cicus.org.ar que te lo envía por correo argentino.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 17 minutos, pasaron a las 11 de la mañana 10 grados 9, se pueden comunicar con la gráfica. Al 21 50 7456, también pueden escribirnos al 15 50 12 35 89 y en redes sociales nos encuentran por supuesto como arroba radiográfica 893 en Twitter, Instagram y Facebook, ¿sí? Eh, y recuerden que el 7 de septiembre estamos lanzando el radioteatro La Compañía uh -huh. estreno en todo el país, en las radios de Farco van a poder escuchar el radioteatro Así que pueden seguir también a las cuentas, a las redes sociales del Radioteatro en Facebook y en Instagram como La Compañía Radioteatro. Y atentos entonces este 7 de septiembre a este, a este gran estreno. Uh -huh. Y recordamos también mañana jueves en la columna de Víjula Encina tenemos el sorteo del libro de Ezequiel Boetti de la nueva comedia americana. ¿sí? Uh -huh. Así, Así que, es, atentos. métanse en las redes de la gráfica y participen. Aprovecho para eh, saludar y informar además que los distintos gremios de la Intersindical Radial están realizando eh, un cronograma de retención de tareas intermitentes en eh, respuesta a las, eh, bueno, falta de respuestas de la Cámara de Empresarios ARPA de Asociación de Radios Privadas Argentinas. Eh, estos son trabajadores de distintas radios privadas y que realizan a partir de hoy miércoles retenciones de tareas de 6 a 8 de la mañana, de 12 a 14, de 18 a 20. Mañana jueves será entre las 8 y las 10, las 10 y las 10, las 14 a 16, las 20 y las 22 y el viernes entre las 10 y las 12, 16 a 18 y de 22 a 0 horas. Hemos tenido tolerancia y paciencia más que suficiente. Para soportar todas las maniobras dilatorias y argumentos falaces esgrimidos por los empresarios representantes de una actividad que nunca cerró sus puertas y contó siempre con todo su personal, señaló la Intersindical, que compone la Asociación Argentina de Trabajadores de Comunicaciones, Sociedad Argentina de Locutores, Sindicato de Espectáculos Públicos y Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA, de la cual hace rato no escuchaba hablar, eh, pero que hoy, sin embargo, están realizando una medida de fuerza con retenciones de tareas ante las dificultades propuestas por las cámaras privadas. Vivian Elen, andando por ahí, en Desde el Barrio. Y hoy sí, hoy día miércoles, estamos andando por ahí con Vivian Elen. Vivian, ¿cómo estás? Buen día. Buen ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, en un día lluvioso, aquí tomando mate, eh, Ay, y tenemos perdón. día para, para el mate. Hoy es día sí o sí para. El mate. Igual en cuarentena hemos quedado todos eh, verdes. Ya cansado el mate, la de mate, digamos, si este año no el, el argentino no se este empacho de mate eh ya nos empacha más. Eh, así se que acorda, continúa ¿Se acuerdan que en una de las columnas Que hicimos allá por De haber sido mayo Supongo, hablábamos de Cómo había crecido El consumo, la venta De, de yerba mate uh -huh, Sí, así Además, y de toma mate, se, mate de, la, de, comu se... la comunidad Ajá, árabe ¿no? la, la comunidad como, siria claro. La comunidad siria Claro, pero eh, también había había Se había elevado el consumo La venta de de la yerba eh, internamente no uh -huh. así es, pero así hoy que... tenemos un aniversario un aniversario que nos toca de cerca eh, la coincidencia ha hecho que ayer me encontrara con justamente con, con paisanos, vamos a decirlo este porque hay un, eh, un aniversario importante para el terruño Eh, si sí, algún aniversario que son esos aniversarios eh, la historia empieza cuando usted llega o cuando yo llego eh, esos aniversarios que se cambian de fecha y que por ejemplo este, eh, eh, el norte de Neuquén la mayoría salvo Chosmalal que fue la, la primera una de las primeras capitales de la provincia no la primera, una de las primeras Ah, vamos a ver por qué, eh, el resto se les fijó una fecha de nacimiento de fundación de la localidad a partir eh, de que se crea la comisión, una comisión de fomento, eh, la comisión de fomento o el municipio, eh, y eso tiene 50, 60 años, 50, no, no más, este piensen que Neuquén era un territorio nacional hasta los años 50 y entonces para atrás hay toda una historia que ya no se cuenta. ¿Por qué? Porque mi pueblo, por ejemplo, eh, son fundados o, o tienen una data desde el 1880 y pico, digo, a ver, Neuquén estuvo la conquista del desierto este y que el, precisamente en, en, en lo que vamos a hablar, que es Barrancas, Tarranquilo, toda la zona norte de Neuquén, que no estaba tan delimitada, sino que eran zonas las que ya había habitantes, además de, de los pueblos originarios, de los mapuches en este caso, eh, eh, la población chilena, porque la cordillera en esa zona del norte de Neuquén, la cordillera de los Andes baja, Neuquén tiene eh, 100 pasos hacia uh -huh. Chile, de los cuales, obviamente legales, con aduana, control, son este, bastante menos, pero hay muchísimos pasos en la zona que va de mi pueblo hasta eh, ese pedazo de la zona norte, nada más hay alrededor de 40, 50 que hasta hoy se... Eh, se, se usan, se utilizan porque hay los pobladores chilenos van a visitar a sus familias a Chile van y vuelven este, y se cruza la cordillera como, como nada. Bueno, de hecho en mi pueblo, en Buta Ranquil y en brancas de donde tengo origen este ahí había sentado, decir, los primeros pobladores, criollos, mapuches, eran muchos chilenos. Hasta... Eh, más o menos eh, fines de, de los 1889, 1890, por ahí, o un poco antes, que empiezan a, a llegar, porque había poblaciones interesantes, eh, le, les voy a hacer un poco de historia, digamos, 1884 este Neuquén lo decreta el gobierno el primer gobierno de lo que era el territorio de nacional de Neuquén lo decreta Julio Arroca, que era el presidente obviamente de la nación y y Olacua es como el gobernador de ese territorio y Olacua va se va trasladando y va creando, eh, eh, piensen que la conquista del desierto también distribuyó tierras, etcétera, etcétera. Entonces todo se manejaba básicamente desde Buenos Aires. Y o Olascuega, que buscaba? Buscaba tierras fértiles, buscaba eh, se buscaba sentarse en zonas de desarrollo económico para esos intereses de este, terratenientes o de expansión, de, de de estos capitales que venían desde desde las clases acomodadas porteñas digamos no este pero sobre todo era eh, eh, la tierra no este eh, sembradíos este vacas este animales etcétera etcétera y así empieza eh, o la escuaga se empieza a trasladar con su comitiva o las cuas tenía con él eh, un equipo de administración de administradores de, de, de, de empleados administrativos si quieren este con él y que lo llevaba y también con él se con esa gente se iba la familia entonces era un equipo como grande de hecho la primera y eh, eh, roca determina que can, que campana maida uh -huh. la zona de campana magüida que, que sería a ver toda la zona por lo que ahora un poquito más arriba donde está acá muerta todo eso eso este ahí es el primer territorio porque porque eran valles en ese momento eran valles fértiles con mucha agua neuquén tiene mucha agua y uh -huh. Este y se crea aunque ahí. no parezca Después, este, aunque, la... aunque no parezca. Claro. Sí. El resultado que ahí se van corriendo y en el 80 86 más o menos les hago esto rapidito para saber cómo no pueden tener 40 años sus pueblos. Este eh, se, se van a Ñorquín y en Ñorquín, por ejemplo, cuando se crea y se hace la primera elección ...de autoridades municipales, pero en la primera elección con voto... Este, ...se votó, todos los pobladores votaron... ...y tenía una población de aproximadamente mil personas... o sea, eh, ...no eran pequeñas aldeas, eran ya este, lugares donde se, eh, se, se había una organización... ...un municipio y un desarrollo administrativo y eh, ahí se asientan los prioneros que son después lo que es la congregación de los talesianos de los de los curas salesianos de, de que se distribuye y que se uh -huh. expande por toda eh, la patagonia que es este bueno sobre todo en neuquén en la zona de junín de los andes son el primera escuela etcétera etcétera y después en 1887 se traslada a chosmalal chosmalal porque porque tenía confluencia de ríos valle fértil también y eh, tenían un problema que era que el, eh, cuando se movían se movían en primavera tardaban mucho en llegar eh, no había no había grandes caminos no ni grandes ni, no <ríe> ni chi claro. había, había huellas había huellas de carretas, este y se trasladan en una primavera que es muy conocida en la historia del norte de neuquino porque es un gran éxodo es decir todas esas casi mil personas que habitaban Joquín se trasladan a chosmalal y eso lleva muchos meses muchos unos cuantos meses este meses no sé si dos meses o algo por el estilo en llegar hasta Chosmalal y asentarse porque porque ahí había quedado lo que era el cuarto